Y en esta noche, eh, quiero hablarles, para el tema, el Espíritu Santo es un es el instrumento de Dios para transformar nuestras vidas y hacer su voluntad. Usted sabe que ya llevamos predicando, eh, hemos estado predicando dos sermones, este es el tercero, que tienen que ver con, con lo que nosotros nos hemos propuesto en este año, de procurar que cada hermano, cada hermana que esté aquí en esta iglesia, eh, procure ser y él es ser transformado por el poder de dios hasta que la imagen de cristo sea formada en él y que nosotros podamos reflejar a cristo a, en nuestras vidas al mundo verdad que, que hablamos de la necesidad de ser transformado y, y lo, lo dijimos al principio del año ya ya vamos ya estamos en marzo ya se está ya este tercer mes se fue y eso está desde desde enero cuando cuando pusimos nuestro lema metamorfosis 20.13, transformándonos a la imagen de Cristo. Amén. Luego el segundo sermón que hablábamos era acerca de cómo era la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan? de Porque si tú quieres ser transformado a la imagen de Cristo, tú tienes que saber cuál es la imagen de Cristo. Por lo tanto, en aquel sermón hablábamos sobre esa imagen de del Cristo poderoso, del Cristo lleno de amor, del Cristo misericordioso, del Cristo perdonador, del Cristo humilde, del Cristo obediente y del Cristo que persistía en la oración. Y esa es la imagen. ¡Ay! Todo el mundo quiere ser transformado. Pero del dicho al hecho dice que hay un gran crecho. Es fácil con la boca decir yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo y tratar de hacer un esfuerzo humano para hacerlo guardando ciertas reglas, guardando ciertos mandamientos y tratando de portarse lo mejor posible. Pero no es eso lo que nos hace a nosotros ser transformados por el ¿verdad? transformado a la imagen de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos revestidos de una naturaleza humana que todavía este cuerpo que tenemos no ha sido redimido en su totalidad o no ha sido redimido. Todavía estamos en un cuerpo que no le gusta someterse a la voluntad de Dios. Ese cuerpo se le llama en la Biblia la carne. Y la carne, cuando usted va al libro de Romanos, en esos capítulos 6, 7 de Romanos, usted va a ver la acción de la carne que continuamente está opuesta a la voluntad de Dios y que lucha para no ser sometida a la autoridad del Espíritu Santo para que no se haga la voluntad de Dios. Y todos nosotros hemos experimentado esa lucha interna. Los recién convertidos tanto lo han sentido en ese comienzo como los que llevamos ya muchos años queriendo asemejarnos a la, a la imagen de Dios y a la voluntad de Dios, pero vemos que hay una fuerza en nosotros mismos que muchas veces nos impiden alcanzar. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 hace una alusión a esa lucha y él dice, hay algo que está en mí que quiere hacer el bien, pero veo en mi carne, en mi miembro, una ley que me lleva a hacer lo contrario a lo que deseo hacer. Y él sigue hablando de esa lucha y lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero ser. Y él sigue diciendo, ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y termina diciendo, más doy gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, el cual me lleva en victoria. Así, amados hermanos, y ahora cuando leo en, en Filipenses, que dice que el único que puede producir en nosotros, el querer vivir, Y el hacer la voluntad de Dios es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Lo creen? Por lo tanto, si la herramienta, el instrumento que tenemos para hacer la voluntad de Dios, para asemejarnos a la imagen de Cristo, es el Espíritu Santo, me parece entonces que nuestro deber es pedirle al Espíritu Santo que tome ocasión en nuestras vidas, ceder nuestra voluntad al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios salva, Tome esa voluntad y conforme a su poder comience a producir en nosotros el deseo de servirle con ahínco y con voluntad persistente. ¿Cuántas veces hemos intentado consagrar nuestras vidas al servicio del Señor? Y lo hacemos porque lo hacemos por nuestra propia naturaleza. Y cuando llevamos un tiempito, viene el desánimo, vienen las situaciones... Y volvemos a caer en la misma situación que estábamos. Y nuestra vida, muchas veces nuestra vida cristiana, se convierte en un círculo, ¿qué? Vicioso. Aleluya. Como aquel círculo vicioso que tenían los israelitas allá en la época de los jueces, cuando en un momento dado por 400 años vivieron ese estilo de vida. Buscaban a Dios, Dios los bendecía. ¿Qué? Pero luego que recibían la bendición del Señor, se iban olvidando de Dios, se iban apartando de Dios y entonces se olvidaban de Dios. Dios tenía que enviar un pueblo a castigarlo. Cuando se sentían oprimidos, entonces clamaban a Dios una vez más y Dios en su amor los levantaba, los libraba de la opresión y les daba un juez. Y por la vida de ese juez buscaban a Dios. Y así estuvieron por 400 años. Eso fue en el antiguo y muchas veces... Muchas veces también nos pase nuestra vida cristiana. Muchas veces llevamos años en ese ciclo, amados hermanos. Un, un tiempo arriba, eh, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho deseo de trabajar para el Señor. Y pasa el tiempo y de momento pasa algo y nos decae, porque estamos eh, sometiéndonos a esa voluntad humana, que está condicionada a las circunstancias de la vida, o oh, Dios. Pero la vida del Espíritu es distinta, aleluya. La vida del Espíritu es diferente. Por eso es merecer, amados, que procuremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nos va a dar el poder para vencer la carne, para vencer los deseos de nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Cristo. Y eso duele. Aleluya. Y eso duele. La transformación, amados hermanos, no es fácil. La transformación, el organismo que sufre una transformación, le duele ese cambio. Y no es la excepción cuando queremos conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, necesitamos para poder soportar ese cambio, necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Mira si era necesario. Y quiero hacer referencia a los discípulos de Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos, el grupo Jesucristo más cercano de tuvo muchos más había muchos más que seguían Jesús pero tuvo 12 12 discípulos que estuvieron con él en la escuela de Jesús por tres años tres años desde que Dios eh, Jesús le hizo un llamado a cada uno en su momento a Pedro allá con las redes pescando a Mateo lo llamó eh, en la mesa de los tributos a Leví eh, a Mateo que es el mismo lo llamó de esa mesa a Natanael lo llamó cuando estaba eh, por allá más un árbol Y lo fue llamando uno por uno hasta conformar su grupo. Y lo sometió a una escuela, una escuela no tanto teórica, sino práctica. ¿Viendo qué? Viendo los milagros de Cristo. Viendo la acción de Cristo en favor de las personas. Aleluya, qué bueno es ver la acción de Cristo obrando en las vidas. Qué bueno es ver gente transformada por el poder de Dios. Gente cambiada, gente que el mundo la tenía como escoria y ahora son hombres y mujeres de Dios, llenos de la gracia del Señor. A veces tienen que pasar por los procesos para ser transformados y duele Los otros días en el periódico, no leí todo el reportaje, pero los otros días leí un, eh, vi en el periódico hablando de un personaje que sembró el terror por esta área metropolitana. Era temible. Óigame, le tenían miedo. Se llamó Alex Trujillo. ¿Alguien lo conoció? Alex Trujillo. Un muchacho joven que a los que a temprana edad se convirtió en un delincuente a causa de que le mataron un hermano. Y el sentimiento de venganza pudo más y entonces él quiso esquitarse y se volvió un delincuente. Lo buscaban por todos lados hasta que lo apresaron. Óigame, lo sentenciaron a 20 años. Y, y, y uno puede decir pero bueno eso, y que qué extraordinario tiene ese lo extraordinario es que allí en la prisión amados hermanos aquella enseñanza que le dieron en la escuela bíblica aquella enseñanza que le dieron la iglesia cuando era niño entonces tuvo el terreno fértil para que entonces empezara a meditar en Dios y que pasó amados hermanos fue transformado y ahora es un predicador en la cárcel del poder y la misericordia de Dios transformado de delincuente pero aquellos discípulos Estuvieron en la, en la escuela de Cristo mirando los hechos, las enseñanzas de Cristo, unas enseñanzas que eran radicales, que alarmaban inclusive a, a los religiosos de aquel tiempo. Cuando él tocaba los férretos, no podía tocar un maestro, no podía hacerlo, pero él lo hacía porque lo hacía con compasión y con misericordia. Cuando se ocupaba del pecador y cuando lo acusaban que iba a las casas de los pecadores, decían, este, si fuera hijo de Dios sabría que este hombre es un pecador. Y él, como sabía todas las cosas, decía, yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Toda esa fue la escuela de esos discípulos. Tres años, vamos hermanos. Y uno espera, los que son maestros aquí, profesores, uno espera que después de usted estar enseñando a un grupo, tres años, aquí está Nauri y otros profesores, ¿verdad? En lo secular y en lo bíblico. Uno espera que al final de esa lunada, esas personas sean que... Eh, Más en el Señor, conozcan más del Señor y pues hablar. Qué frustrante es que cuando termina el curso y, y, y le dan el examen, y se cuelgan, ¿verdad? Qué frustrante es eso. ¿Sabes qué? Eso le pasó a Jesús. ¿Sabes qué? Eso le pasó a Jesús. Tres años con esos muchachos, para arriba y para abajo. Ah, como dice, cuesta arriba y cuesta abajo. Predicando, haciendo milagros poderosos. Él esperaba que a, al tercer año ya fueran unos duchos en esto del poder y de conocer la voluntad de Dios. Y cuando entonces llegó al final de, del ministerio de Cristo, entonces Jesús en la cruz quedó solo. Aquellos que estaban con ellos, aquellos 12 se fueron. Se fueron porque tenían miedo, se fueron porque tenían miedo al sistema. Porque pensaban que si iban a apresar al maestro también ellos Y tú saben toda la historia Como ellos uno por uno se retiró Hubo uno que era tan cercano a él Que le juró fidelidad hasta morir con él Lo digo Pedro Si fuese necesario morir por ti yo lo haría Y Jesús le dijo Tú sabes bien que antes de que cante el gallo Tú me vas a negar tres veces Aleluya Que frustrante ¿verdad? para un maestro, pero gracias a, a Dios que el maestro tiene esa vocación y todavía sigue insistiendo en alcanzar las vidas y después que Jesucristo resucita, entonces y va a ascender a los cielos le da una encomienda, le da un mandato porque todavía, aunque ellos no entendían lo que Jesús quería hacer con ellos todavía Él seguía insistiendo, mire, aleluya, Dios así con nosotros ¿Sabe una cosa? Dios no se cansa de tratar contigo. Ale, que más yenda, laia. Dios no se cansa de tratar contigo. Dios no se cansa de tratar conmigo. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces, verdad, lo hemos desilusionado? Pero Él sigue. ¿Por qué? Porque el amor que nos tiene es tan grande que nada que podamos hacer nos puede separar de ese amor. Nada nos puede separar de ese amor. Óigame. Y allí estaba. Y entonces dijo, yo les tengo una comisión. Ustedes tienen que ir por el mundo a predicar este evangelio, este camino de verdad. Ustedes tienen que ir y, y llevar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en el fin, en los confines de la tierra. Una tarea muy difícil para un, un grupo rústico, un, de personas que, que eran medrosos. Pero antes le dijo, yo, Pero antes que ustedes hagan eso, ustedes tienen que irse al aposento alto. Hay que irse al aposento alto. Aleluya. Hay que ir al aposento alto y de allí esperar. La promesa del Padre que os prometió, que el Dios yo me voy pero el Padre enviará el Espíritu Santo, el Consolador para que venga sobre ustedes. Y cuando vino el Consolador en el día de Pentecostés que irrumpió con un Viento poderoso, un estruendo, llenó aquella casa de la presencia de Dios Y todos fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo Y la cosa cambió Y entonces hubo transformación Y entonces la gente cambió, los discípulos no fueron los mismos Tres años escuchando la palabra de Dios Tres años escuchando el, la enseñanza del Señor Pero todavía no habían sido transformados Porque usted puede estar aquí escuchando muchas palabras del Señor, pero si no le da la oportunidad al Espíritu de Dios para que esa palabra surta efecto en su corazón y se rinda a la voluntad de Dios, no ocurrirá la transformación, amados hermanos. No la va a ocurrir, porque hay que darle la oportunidad al Espíritu de Dios. Oh, el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino sobre aquel grupo de personas y aquel Pedro que era un miedoso Aleluya, se convirtió en un hombre ungido por el poder de Dios, transformado. Aleluya. Y cuando le tocó hablar, nadie le tuvo que decir, habla tú Pedro, porque él mismo se levantó y dio un mensaje tan poderoso, un mensaje ungido por el poder, la unción del Espíritu Santo, que dice que cuando hizo el llamado, tres mil personas se convirtieron al Señor. Aleluya. Y tres mil personas que él mismo le dijo, usted, Ustedes mataron a Jesús, fueron ustedes por el conocimiento, los acusó de haber matado, pero con todo eso, dice, que se compungieron y cambiaron las vidas. Oh, amados hermanos, vidas para ser transformadas, aleluya, tienes que permitirle al Espíritu Santo dominarte, tomarte, cuesta, amados hermanos, porque a veces no queremos renunciar a, a lo que somos, a lo que tenemos. Nosotros ser humanos somos dados a eso a, a no soltar lo que tenemos Para tirarnos una aventura de fe Aleluya Amén Por eso por eso el esposo de la, la que iba para África Decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, ¿Cómo para África? En África lo que hay es leones No, no, antes de leones hay otras cosas, gente Aleluya Hasta que el poder del Espíritu ¿Vieron la oración? Aleluya oh, Yo no sé si ustedes lo vieron, amados hermanos ¡Aleluya! Quizás vieron el dramita, pero lo que significaba, ¡oh, Señor toca a mi familia! ¡Oh, que mi familia tenga la misma visión que yo tengo! ¡Oh, amados hermanos! Y eso es lo que tenemos que hacer. Hablamos del culto misionero y pensamos en, en, en países, bueno es pensar en países, y Dios llamará gente para ir a países, pero hay misión aquí, donde Hay misión aquí, en tu tierra, en mi tierra, en tu familia, en mi familia... Aleluya, es hora de comenzar a decirle Señor, toca, toca a mis hermanos, toca a mis padres, toca a mis hijos, transformalos, Aleluya, porque solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Mil palabras no convencerán a alguien de que se torne a Cristo, pero un toque del Espíritu, oh amado, Aleluya, será suficiente para que la gente abra el corazón. Así que es menester que tú y yo Podamos entender esto Mire, yo quiero ir a Romanos Capítulo 8 Aleluya en el, el escritor de los romanos Pablo Habla de lo que es la vida en el espíritu Es muy largo, yo no voy a entrar en detalle No es mi intención Aleluya, usted en su casa, luego léalo Oh santo tú eres Y, y habla de los designios de la carne ¿Por qué se nos hace tan difícil Hacer la voluntad de Dios? Dice en Romanos 7 Dice Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Aleluya No se sujetan a la ley de Dios Los designios de la carne Los anhelos de la carne Ay las cosas de esta vida No se sujetan a, lo, a la voluntad y el designio de Dios Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mira lo que dice, y es que tampoco pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque la carne es contraria al Espíritu. Y los que viven según la carne, no pueden, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Para ser transformado y cambiado a la semejanza de Cristo, tenemos que aprender, óigame, a vivir en el Espíritu, no en la carne. Y no practicar los deseos de la carne. Esta carne que está viciada, que muchas veces te sorprende con un deseo, muchas veces te sorprende con un pensamiento, aleluya, para agradarse a sí mismo. Pero cuando viene ese pensamiento, entonces, tú que tienes al Espíritu de Dios, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Y le dice, oh pensamiento, te llevo cautivo a la obediencia a Dios, porque yo quiero vivir en el Espíritu. Oh, amados hermanos. Y esa lucha se puede ganar Esa victoria se puede ganar. Si usted sigue conmigo al verso 26. Mire la obra del Espíritu. Mire la obra del Espíritu. Vamos a leer Romanos 8, 26. Oh, aleluya, gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Te adoro Jesús, te alabo, Tú eres grande. Mire la importancia de estar lleno del Espíritu Santo de tener esa herramienta en ti que está disponible aleluya la gente piensa que, que el Espíritu Santo es para los que ya se han, se han santificado de manera que sean recipientes no, amados hermanos nadie se puede santificar si no viene el Espíritu Santo a santificarlo así que no piense que tiene que, que ser un santo para ser recipiente del Espíritu Santo al contrario cuando usted cree por la fe en el Espíritu Santo que viene a su vida entonces el Espíritu Santo viene a santificarlo bien a santificar su vida. Y mire cómo dice el 26, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya. El espíritu nos ayuda ¿qué? En nuestras debilidades. ¿Alguien puede aquí decir que no tiene debilidades? ¿Alguien puede pararse y dice, "Pastor, yo no tengo debilidades"? Si usted no tiene debilidades, usted no necesita al Espíritu Santo. Aleluya. Pero me parece a mí, me parece a mí, yo me estoy incluyendo que estamos colmados de qué? De, debilidades. Amén. Debilidades no son pecados. Ah, una debilidad es que eres propenso a, a una acción, a, a, a algún hecho que, que se te hace difícil resistirlo. tienen debilidades. El apóstol Pablo las tenía. ¡Aleluya! El apóstol Pablo tuvo grandes visiones del Señor. Y, óigame, ¿y esas visiones podían qué? Hacerlos actar. podía hacerlo decir, yo soy espiritual. ¡Aleluya! Yo soy alguien grande. Y en una ocasión le tuvo que decir, ustedes me han obligado a, a hablar de las revelaciones. Pero para que la grandeza de la revelación no me la saltar demasiado me fue dado en mi carne un aguijón, una debilidad, no lo no sabemos cuál es porque no lo describe. Óyame, pero dice él, lo cual es rogado tres veces a Dios que lo quite. Un aguijón, sale con un aguijón, ¿verdad? Algo que molesta. Aleluya, los bueyes cuando están ganando y quieren detenerse, el bollero lleva una vara con un aguijón, con un clavo, lo puya. Ah. Le duele y no se para. Oh, amados hermanos. Pablo, el ay, santo, el hombre de Dios, dice que para que la revelación que tuvo de Dios no le saltara, le fue dado un aguijón. Y oraba al Señor para lo que, que lo quitara, dijo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es reconocer que somos débiles, porque entonces cuando reconocemos que somos débiles, y que con nuestras propias fuerzas no vamos a ser transformados, entonces dependemos de quién, del Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, del Espíritu de Dios. Y mire como dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nos ayuda porque no conocemos, y cuando pedimos quizás no pedimos adecuadamente, porque no conocemos nada toda la interioridad y la magnitud de nuestra debilidad. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Escritura. Dice Pablo, hablándole a los romanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque Él sabe cómo pedir. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero Él pide como conviene. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Oígame, qué herramienta poderosa. Aleluya. Es tiempo, amados hermanos, hermanos, que le demos importancia al ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. Porque es que es tan importante, mire cómo dice ahí, porque el Espíritu intercede por nosotros en gemidos indecible. Aleluya. Cuando usted es una bendición, está hablando lengua. Los que han tenido la experiencia de hacer oración en lenguas, amados hermanos, en lenguas. Aleluya. Que el espíritu lo ha tomado y lo ha puesto a orar en lenguas. Sabes una cosa, eso es otra cosa, que el espíritu está intercediendo a Dios por usted. Usted uno lo desconoce porque no tiene el conocimiento de las lenguas, pero usted sabe que es el espíritu de Dios. Porque entonces usted empieza a sentir algo en su corazón. Ah, aleluya. Aleluya. el momento comienza quizás a llorar. Aleluya. sentir algo en su corazón que, que lo conmueve. A lo mejor usted está afligido. ¿Cuántas veces hemos estado afligido ¿Cuántas veces, amados, en nuestra vida? Por situaciones. Y nos hemos postrado delante del Señor. Y el Señor con su espíritu viene a nosotros. Y comenzamos a hablar las lenguas, las lenguas. Aleluya. Óigame, y el espíritu de nosotros se va renovando. Se va renovando y cuando pasamos ese tiempo nos levantamos y la aflicción ¿dónde estás? Fue. Pues, aleluya, ¿por qué? Porque el espíritu hizo intercesión. Hay gente que dice que que las lenguas no son importantes. Por algo el Señor las dio. Por algo están ahí. Aleluya. Por algo están ahí, por algo el Señor las puso a través del Espíritu Santo para que con gemidos indecibles usted pueda orar en el Espíritu. Porque muchas veces no sabemos ni cómo pedir. A veces estamos pidiendo cosas que no están en el propósito de Dios. Creemos que están en el propósito de Dios y queremos someter a Dios a nuestro propósito. Y oramos, y oramos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos la herramienta del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces, óigame, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe por qué? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por qué? Por los santos. Porque el Espíritu sabe interceder y como conoce nuestro corazón y conoce el corazón de Dios, intercede por ti. Y para que tú puedas ser transformado, para que yo pueda ser transformado y ir pareciéndonos a Cristo, tenemos que darle... Esa voluntad al Espíritu Nos va a doler Porque muchas veces el Espíritu nos va a, a pedir Que eh, dejemos de hacer cosas Que nos gustan hacer No que sean pecado Aleluya Pero en ocasiones nos roban el tiempo Para la, para la intimidad con el Señor Y cuando eh, el Espíritu te lo dice Óigame eh, Tú quieres hacerlo Pero la carne dice Ay pero es que esto me gusta tanto ¿No pudimos practicar dónde? Cuando practicamos el ayuno de Daniel, ¿se acuerdan? A principio de este año, que muchos de nosotros dejamos de, de practicar, de hacer cosas que no eran pecados. Aleluya, que no eran pecados, pero que muchas veces nos robaban ¿qué? el tiempo del Señor. Y yo puedo mencionar algunos que, que testificaron lo que ellos dejaron. Unos dijeron que dejaron de ver televisión porque la televisión le, le, le ocupaba mucho tiempo. Otros dejaron de comer ciertos alimentos. Amén, aleluya. Y cuán difícil es que se hizo en el principio. Una persona que está acostumbrada a unos alimentos, de momento está tres semanas, porque quiere someterse a la voluntad de Dios. Qué difícil se nos hizo. Ustedes saben cuál fue mi testimonio. Ustedes saben que, que, y lo he dicho en otras ocasiones, a mí me encanta la carne, me gusta comer con carne. A mediodía, a la noche, a, a todas horas, si no hay carne, no me siento que no he comido. De toda clase, viste churrasco, amén, pollo, de toda forma aleluya. Qué buena, y, y cuando la cocinan, bueno, mejor todavía. Ah, porque mi esposa así que tengo que testificarlo. Óigame, hay dos mujeres que realmente yo sé que en mi vida que han cocinado bien, mi madre y mi esposa. Y no voy a decir cuál de las dos, mejor porque no quiero conflictos. Aleluya, pero por 20, años estuve, por 20 años estuve comiendo la comida de mi madre Y por 38 llevo comiendo la de mi esposa Así que, óigame, y, y, y me gustaba Pero entonces yo le dije, Señor, yo no voy a comer carne de ninguna clase Aleluya, no voy a comer carne de, de ninguna clase Otra cosa que dije, no voy a beber refresco, me gusta el refresco Comer comer con refresco, y right, tomar refresco Qué duro, amados hermanos, qué duro fue Pero qué bueno es cuando sometimos nuestra voluntad, ¿qué? Al Espíritu, al Espíritu. Y entonces, pasaban los días, la primera semana, ¿qué? Se hacía difícil, la segunda peor. <risa> no vayan a pensar, bueno, la primera fue fácil. No, cada día. Y, y ustedes saben, ¿verdad? A modo de, de, de, de jocosidad, que, que yo dije en una, un momento dado que ya yo parecía al león de la película Madagascar. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Que como no sabía cazar, llegaron a la selva y, y tenía hambre, pero entonces veía a la jirafa allá como un bistec, así veía yo las cosas. ¡Oh, pero qué experiencia tan gloriosa, amados hermanos! Fueron esas tres semanas, porque entonces hubo un deseo de buscar más en la presencia del Señor. Eso me llevó, fíjense, negarme a eso, negarme a eso, que puede ser simple, me llevó a, a, a intimar con el Señor. Y esa fue la experiencia de cada uno de ustedes. Es más, que sin anunciarlo, yo dije, yo para mi taberano eh, voy personalmente a entrar nuevamente en ese tipo de ayuno. Porque realmente eh, eh, nos sometimos a la voluntad de Dios. Otros dejaron que eh, el Facebook, ¿verdad? Ababado ah, ah, sea el Señor. ¡Santo! No es que eso sea malo, ¿verdad? No es que sea malo, pero eh, eh, cosas que le gustaban, la carne, le decía, vetete Y podía pasar una hora, dos horas, metido, eh, averiguando la vida de los demás, ¿verdad? Porque de eso se trata ese asunto. Averiguar la vida de los demás, ¿verdad? <ríe> Alabado sea el Señor. Oh, gloria sea. Mire, usted, yo, yo eh, he sido bien reacio a, a esa herramienta, pero la corriente te empuja, ¿verdad? Te empuja. Y abrí una cuenta, no escribo nunca nada ahí. No escribo. Pero a veces tengo como 18 amigos. y, y eh, Ahí es. Y, y veo como es fácil el teléfono ¿verdad? lo busco en el teléfono y, y, y empiezan a decir cosas bueno, buenas noches, me comí esto y, tal", y ya, y diciendo a la gente lo que hizo otros dan mensaje mensaje y ponen, y postean cosas bonitas pero, eh, y, y eso no es malo sabe eso no es malo pero cuando se convierte en algo que se convierte obsesivo, que usted no puede dejar de hacer entonces eso está impidiendo que el Espíritu Santo tome la voluntad suya Y entonces el Espíritu Santo le dice, ¿por qué no te vas a orar un ratito? ¿Por qué no coge 15, 20 minutos de oración allá en el secreto? Y usted dice, ok, ok. Y lucha, usted, han luchado, pero han vencido, ¿verdad que han vencido? Han vencido, gloria a Dios, porque han vencido. Y han experimentado la presencia del Señor en su vida. Porque eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos. Y, y eso es lo que percibe el Espíritu Santo con la iglesia. Si queremos ver esta iglesia, que yo sé por el Espíritu Santo, eh, por el Espíritu entiendo que, que va a entrar en un, en un tiempo de gran bendición. Óigame, pero yo lo di esta mañana porque lo percibo, pero entonces hace falta que ese sometimiento a Dios, yo me tengo que someter como pastor más a la presencia del Espíritu y oro al Señor para que el Espíritu Santo me tome, me ayude y, y, y en las áreas que estoy fallando las pueda corregir en mi vida y pueda ser asertivo en las áreas que necesito atender con urgencia, Para así también llevar porque tengo que, eh, llevarlos a la congregación Porque tengo que ser modelo de la congregación Y ustedes igual forma Aleluya, unidos todos Entonces el Espíritu Santo tomará dominio de la congregación Y las cosas que Como decía el predicador de la asamblea el miércoles Y las cosas que se habían antes Volverán a verse oh, Y él añoraba esos tiempos, esos cultos Donde la presencia de Dios Se manifestaba, donde habían dones Manifestados lengua, interpretación de lengua, sanidades y aún lo, el pecado que estaba oculto salía porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios y decía él que eh, él vio que eso lo vio él lo vio él en un culto que una, un hermano supuestamente en bendición en bendición y, y pasó al frente óigame y el espíritu lo puso de cabeza la cabeza en el piso y los pies arriba y del bolsillo le cayó se le cayó una cajetilla de cigarrillo aleluya ¡Oh! ¡Gloria sea el Señor! ¡Qué culto! Y entonces la gente no se atrevía a vivir en vida de pecado porque tenía miedo venir a la iglesia. Porque en la iglesia estaba la presencia de Dios y el pecado era descubierto. Pero ya, amados hermanos, muchas veces pasa el pecado oculto en la iglesia y no pasa nada. ¡Aleluya! ¡Oh, amados hermanos! Pero el menester, el menester, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un reto del Señor. ¡Oh! esto no es cuestión de un día, de dos días es un, es un sentir que el Espíritu Santo está poniendo la vida de cada uno de ustedes, yo sé que lo está haciendo yo sé que lo está haciendo yo veo el mover del Señor amén, cómo se está dando la dinámica veo el equipo de evangelismo qué dinámico está aleluya y el, el, el, Joel, el director me cuenta lo que quiere hacer ese es el Espíritu y, y la gente va me dijo que hace como una semana tuvo una reunión en su casa ya yuvieron muy contentos y dice, por poco no se van alabado sea el señor eso lo hace el espíritu óigame y yo el vino y dijo, vamos a hacer un eh, esto de oración en la, ¿cómo, se, cómo se llama eso el cervicario de oración y más de 18 personas separaron a solitaria y ellos orando ve que no es asunto del pastor aleluya Porque hay alguien que puede pensar, eso le toca al pastor. Esto no es asunto del pastor, esto es asunto de todo. Aleluya. De que todos sintamos la necesidad de hacer algo por la obra del Señor. Y para eso hace falta la transformación que queremos. Gente que venga aquí sean cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguno que está en debilidad, le ruega al Señor que que su espíritu lo ayude en su debilidad. Y lo haga fuerte. Dice la Escritura, diga el débil, Fuentes hoy Aleluya Y cuando eso ocurre Amados hermanos Va a haber una revolución El Espíritu Santo Oh gloria al Señor Estará en medio de la iglesia Leía yo En la Leía yo En la eh, Biblia Óyame Esos hombres Profetas de la antigüedad Como Dios le hablaba Y yo decía Ay Señor Si esos tiempos Estuvieran hoy Leí la historia De, de rey eh, De Saúl Cuando no era rey cuando era un simple eh, hebreo eh, del montón, ¿verdad? No tenía importancia, pero se estaba dándose el caso de que el pueblo había pedido un rey y Dios estaba buscando un rey. ¿Y cómo? Óigame, Dios puso su mirada en aquel muchacho que quizá era insignificante, no en su aspecto físico, porque dice que en el aspecto físico era un hombre imponente, hombre bien alto y desmoso parecer, pero cuantos hombres son altos debemos aparecer y pasan desapercibidos o sea eso no, no implica nada pero dice que, que Dios le reveló al vidente Samuel al profeta óigame y cómo le hablaba al profeta cómo le hablaba y cómo lo que decía el profeta se cumplía y dice dice que, que le dio la instrucciones y cuando le le dio las instrucciones Dios mira te voy a hacer una cosa Dios te ha ungido para ser rey él se quedó pasmado es lo mismo cuando Dios llama a alguien, te voy a darte misterios, te quedas pasmado porque tú crees que no puedes hacerlo. Aleluya, esa es la experiencia de todo el, todo el que es llamado al, al servicio del Señor a algún misterio, eh, eh, la primera opción es rechazarlo porque cree que no puede hacerlo. Y ese quedó pasmado, pero óigame, le dijo, vas a estar vas a ir por este lugar y cuando vayas a ese lugar te va a encontrar, te va a encontrar a tres hombres, uno va a tener tres cabras, otro dos panes y otro te, va a tener una botella de vino, cuando llega a ellos uno de ellos te va a dar dos panes así y después descenderás y en el camino de gas te encontrará una compañía de profetas y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cambiará el corazón oígame como se lo dijo el profeta así, llegó vio a aquellos hombres, uno le dio el pan cuando vino, vio la compañía dice que el Espíritu de Dios fue sobre él y decía Saúl entre los profetas Y su corazón dice que fue mudado en otro hombre Para que seamos mudados en otras seres Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo Lo, lo hizo en el Antiguo Testamento, amado Lo hizo en el Antiguo Testamento Lo hizo en la Iglesia Primitiva Y lo sigue haciendo en la Iglesia del 2013 ¿Cuántos lo creen? Aleluya ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es la herramienta necesaria eh, En la Iglesia para que la gente venga? Hemos cambiado amados hermanos y muchas y hay que y hay que decirlo toda la tecnología es buena esto que tenemos aquí óigame qué bendición esas pantallas podemos proyectar cosas tan eso es bueno amados hermanos pero eso por sí solo no va a ser la diferencia en, en la congregación aleluya y muchas iglesias quieren inventar muchos programas son buenos los programas y muchas cosas variadas pero yo siempre he dicho nada puede sustituir al espíritu santo de dios y Nada podrá sustituir al Espíritu Santo Puede haber una iglesia que no tenga pantalla Que no tenga video Que no tenga, eh, verdad, muchos programas Pero óigame, le han dado prioridad al Espíritu Santo Y cada culto cada reunión Una experiencia gloriosa de oración Volvamos al principio Es el llamado del Señor Oh Señor, aviva tu obra aviva la Señor Y hazla conocer en medio de nosotros Dios le bendiga, Dios le guarde Le invito a estar puesto de pie en esta hora